en realidad en los últimos años eh, ha habido varios avances tanto en la comunidad como en lo que hace a, por ahí organismos de aplicación eh, reglamentación y demás eh, ya de por sí en nuestro país nosotros tenemos una reglamentación que es eh, que es bastante amplia bastante o sea incluye varios temas que tienen que ver con, con el impacto ambiental eh, sobre todo en la actividad industrial y en los últimos años por ahí sí el, el mayor cambio fue eh, bueno por ahí un mayor control ...por parte de las autoridades, los organismos de, de control justamente... ...y eso hizo sí por ahí que, que se revirtieran algunos mecanismos... ...que históricamente eh, venían, por ahí no se venían cumpliendo. Yo creo que puntualmente en, en, en lo que hace al municipio de La Barría... ...realmente la, la decisión eh, que se tomó hace algunos años... ...puntualmente en el año 2008 cuando se comienza a exigir... Eh, ...de un modo mucho más estricto la, la realización de una evaluación... ...de impacto ambiental por parte de las industrias y demás... Eh, hubo, hubo un cambio importante eh, a nivel bueno regulatorio y por por su lado las empresas en, en ajustarse a a eso, a ese requerimiento eh, obviamente como te decía antes son mecanismos que llevan un tiempo porque bueno eh, no no es de un día para el otro desde que tenemos la reglamentación hasta que se articula internamente en la autoridad de aplicación eh, la modalidad cómo recibir esos trámites cómo controlarlos cómo inspeccionar y demás eso lleva un tiempo Pero bueno, en el caso del municipio de La Barría, eh, yo, yo creo que se ha avanzado muchísimo eh, y se ve de hecho, o sea, las industrias están están regularizándose poco a poco, eh, algunas por ahí están un poco más en vidriera y lo tienen que hacer de un modo más más urgente y otras por ahí lo hacen a su tiempo y en la medida de lo, de lo posible, porque bueno, obviamente todo esto son, o sea, tanto lo que es una evaluación de impacto ambiental como todo el resto de... De, de las exigencias a las cuales tienen que ajustarse, son o sea tienen su costo, son trabajos técnicos eh, donde hay profesionales involucrados y demás, eh, pero bueno, el, el avance realmente fue, fue muy importante, o sea, fue significativo y creo que eso es, marcó un antes y un después eh, en lo que tiene que ver con requerimientos en materia ambiental para las industrias. Sí, yo creo que sí, o sea, yo soy bastante optimista en ese sentido y creo que... Mm, hay gente que lo hace bueno meramente por por la obligación y por la necesidad de cumplir pero uno de a poco se va encontrando con con eh, con empresarios que son cada vez más conscientes eh, de, de lo que o sea de lo que involucra a cualquier proceso productivo y de la necesidad de hacerse cargo sí de, de del impacto ambiental que puede llegar a generar una actividad y demás o sea eh, uno por ahí se encuentra con, con gente que que no que no está convencida de eso pero sí yo yo recalco que hay mucho, muchos empresarios que eh, van más allá de la exigencia y que tienen real intención de, de ajustarse y de cumplir eh, independientemente de que se lo pidan o no. Eh, entonces, bueno, eso, eso es algo que por lo menos a, a, acá a nivel local yo lo veo cada vez más y, y es bastante alentado realmente. Y en cuanto a los controles, ¿se ha hecho evaluación al respecto? Sí. Eh, independientemente de lo que vos decís, de, esta, de, de los casos que se hacen a conciencia o de quienes lo hacen porque lo tienen que hacer, ¿cómo, ¿cómo se puede evaluar esta una etapa al día de hoy respecto de la aplicación por parte de las industrias? Mira, eh, en ese sentido el municipio, eh, o sea, el mayor paso creo que, que se dio a nivel municipal fue el empezar a eh, solicitar a las empresas... que se ajusten al marco regulatorio ambiental para poder obtener su habilitación municipal. O sea, eso es algo que lo hacen muy pocos municipios en la provincia, eh, entonces es importante destacarlo. O sea, hoy por hoy cualquier actividad industrial para estar habilitada municipalmente tiene que contar con su certificado de aptitud ambiental, eh, que es eh, bueno es, es, um, una regulación provincial y, y el municipio eh, lo, lo exige hoy por hoy eh, directamente a las empresas para estar habilitadas. Entonces eso nos permite por ahí tener un, un seguimiento mucho más cercano y bueno, el municipio obviamente eh, por su parte va inspeccionando en la medida en que puede porque son muchas empresas, son muchas presentaciones que se hacen eh, tanto de auditorías ambientales como de evaluaciones de impacto ambiental y el municipio poco a poco va inspeccionando y bueno, en ese sentido surgen ante cada inspección Eh, o sea, la municipalidad puede determinar cuáles son los requerimientos que tiene que aplicar a cada empresa de acuerdo a sus características propias, eso es algo que se está haciendo en, en, en el último año, de hecho no, no sé el número, pero sé que se han hecho muchísimas inspecciones y, y se está trabajando mucho eh, con las empresas, incluso eh, desde la misma agencia de desarrollo local se trabaja con la gente del parque industrial y demás, o sea, hay, hay realmente un diálogo muy fluido Eh, y eso permite que eh, se vaya generando mucha más conciencia y que se pueda actuar de un modo que no sea solo el decir, bueno, está el requerimiento y ajustarse eh, por la exigencia por un lado, pero sí por, por, con, este, con esta modalidad de, de generar conciencia y de hacer entender al sector industrial la importancia de cumplir con, con los requerimientos en materia ambiental. Eh, por último, un parque industrial que sin duda se ha ido creciendo, eh, uno lo ve permanentemente cómo se ha ido extendiendo. Y en lo personal, ¿cómo, cómo ves de importante esta cuestión ambiental, insisto, más allá de la reglamentación, de la ley? ¿En qué beneficia a futuro, capaz que uno lo entiende, pero me gustaría que lo expreses vos, el cuidado del medio ambiente por parte de las industrias en Olavarría y, bueno, en cualquier punto del país? Eh, bueno, en ese sentido creo que es... es eh... fundamental, eh, hablamos bastante de, de conciencia ambiental, eh, creo que es mucho lo que se ha hecho, pero es fundamental entender que el desarrollo a nivel industrial, o sea, no solo municipal, provincial, eh, como país, el desarrollo industrial lleva aparejado eh, un impacto real sobre el ambiente, tanto por la, la utilización de las materias primas que se necesitan en, en, los, en los procesos industriales propiamente dichos. como todos los desperdicios sí, que se generan, que son los que eh, terminan provocando un impacto en el ambiente, tanto en, la, en el ambiente natural, físico, eh, en, la, en la misma población. Eh, entonces es fundamental entender ese impacto como parte de los procesos productivos para poder trabajar de la mano en el, en el desarrollo, pero siempre de la mano de la mitigación de, esos, de, ese, de ese posible impacto ambiental. Eh, yo obviamente soy una convencida del tema y, y bueno y, y creo que de a poco se va avanzando bastante en, en ese eh, en ese camino de entender estas cuestiones juntas eh, cosa que, que históricamente no se hizo y que hoy hay una o sea, es evidente la necesidad de tomar conciencia creo que bueno tenemos sobradas sobradas muestras eh, de, de, de fenómenos que, que demuestran que realmente hay que tomar conciencia de eso Y bueno, por ahí esta, esta fecha simbólica, eh, el 5 de junio, es, es un momento por lo menos para detenerse y pensar o, en, o, o tratar de por lo menos dedicar un minuto a entender eh, de qué se trata esto del cuidado del ambiente y, y bueno, y, y poder trabajar en conjunto en ese camino.